Claro que, que ellos realmente salieron、eh, de una manera muy intensa. No es que nos haya sorprendido, porque sabíamos que, que esa intensidad la tienen y realmente cuando, cuando están así de agresivos se hace complicado. No estuvimos para nada cómodos en ningún momento y, como bien decís,、eh, yo creo que el primer cuarto y parte del segundo. Como que a lo mejor el partido se ha terminado ahí.、Eh, después quisimos volver, hemos cambiado de defensa, intentar en zona, pero no, no, no estuvimos bien. Cuando uno no, no está bien, cuando un rival así en su casa es realmente muy complicado. Pero bueno,、eh, seguimos juntos, el equipo no en ningún momento. Es algo positivo, en ningún momento busca excusas en el lado, sino que todos j u hicimos un mal partido grupal. Hay que pensar en lo que viene, que en menos de 48 horas volvemos a h e r revancha. ¿no? Extraño, ¿no?、Eh, porque ustedes habían bajado el score en corrientes a la menos de 80. En este caso, hoy San Nelson o s hizo terminar con 60, pero con un último cuarto que casi fue de descarte, ¿no?、Eh, ¿se, ¿Se vio un San n e l s o tan intenso que no se había visto en esta temporada? La serie a tenido partidos así,、eh, pero la serie yo creo que ha sido el partido que, que mejor se ha sentido, eso está claro.、Eh, pero bueno, nosotros pensar en, en las cosas que hicimos bien, menos de 48 horas、eh, dominamos el juego en Corrientes, hoy lo dominaron ellos, y bueno, ahora tratar de viajar allá y tratar de hacer el mismo trabajo que hicimos hace 48 horas atrás. Así que, ya、eh, digo, ver lo que hicimos mal, que hay cosas para mejorar, pero bueno, no venís、no、abajo tampoco. Hoy vamos a estar enojados, molestos hasta mañana, pero ya hay que pasar la página también. ¿no? Están acostumbrados además a venir desde atrás en estos playoffs, se han hecho grandes con eso. Eh, y se ha metido en una gran final. Que hay que mejorar esos detalles, digo, a m e n de que hoy Salón eso no lo dejó jugar. Sí, yo creo que realmente, si uno. Hay que saber que ¿sí? si quiere tapar todos los gaucheros en un gran equipo como s a l o n es complicado.、Eh, yo creo que hay que estar más cerrados, que no, que no anoten, sobre todo dentro de la pintura, hicieron un 51% de 2 y hacen un 7, creo, 7,25 de 3 puntos o por ahí, í ¿no? el, el porcentaje. Realmente, yo creo que hay que. Eh, ver eso, en sentido tratar de bajar, sobre todo el tema de dos puntos, los rebotes ofensivos que realmente están cargando y nos están haciendo daño. Y bueno, después tratar de, de bueno, darle, darle algo, que uno tiene que dar algo, uno no n o puede tapar todo. Y yo creo que el tiro de afuera es una de, de, la, de las armas que podemos utilizar. Y bueno, tratar de, de hacer nuestro trabajo, de que ellos cosen, y nosotros t a t a de que ellos n o tiren malos tiros y nosotros poder correr, que tampoco hoy lo pudimos hacer. ¿no? En lo personal, ¿cómo estás en la vuelta?、Eh, me imagino q e contento y satisfecho por regresar、eh, en estas finales.、Eh, ¿Cómo te sentiste en todos los juegos? Sí, durante, después de la elección volver, es algo que, que realmente a uno le, le encanta estar ahí adentro, poder estar con el equipo.、Eh, me voy sintiendo un poco mejor, obvio que falta de ritmo, después del otro día también durante el partido también lo noté, hoy lo vuelvo a notar, en el sentido no es que algo que va a cambiar de, una, de la noche a la mañana. Pero bueno, son,、eh, no hay mucho tiempo tampoco para, para recuperarlo, pero bueno, tratar de, de ayudar en lo, en lo que uno pueda. ¿no? Lo que ha s i d un lindo duelo, ¿no? Se sacan c h i s p a con David, los, los dos, cuatro mejores de, de la liga, ¿no? Pues,、bueno, n o realmente, nadie. Yo creo que lo que pueda decir se va, se va a quedar corto, ¿no? Él sabe lo que pienso de él y realmente es una buena relación que tengo con él. Y bueno, nos está, está haciendo daño tratar de que. Es、eh, uno de los factores también de que, de que esté incómodo el próximo partido, ¿no? <título 1>